Un gusto volver a encontrarte.、Mm, qué bueno.、Eh, contanos cómo están preparándose para nada más y nada menos que los 25 años de la escuela. Sí, estamos, mira, a full, porque、eh, es, la escuela tiene una historia muy. de mucho compromiso y, y muy. Muy h onda, viste, en las emociones.、Uh -huh. Estamos este, recordando, volviendo para atrás y, y volve, volviendo a vivir todo lo que, lo que construimos juntos. Así que、eh, esa es la idea n o de, de todo este año. Y en ese marco pensamos este, en hacer un congreso como símbolo de encuentro, n o sobre todo, del de, de encuentro con, con, entre nosotros y con, con esos otros、eh, que están ahí todos los días y que pasan desapercibidos. n o La idea es、eh, hacerlos visibles y hacernos visibles、eh, en ese encuentro para ser un nosotros. ¿no? Me,、eh, me imagino en este cuarto de siglo la cantidad de docentes, directivos, familias que han pasado por esta escuela. Claro, es eso.、Eh, Imagínate que la escuela empezó muy chiquitita, en una casa que nos prestó el Rotary Club. Eh, yo no es que sea vieja, es que empecé a trabajar muy joven,、uh -huh. <risa> pero estaba ahí en esos, en esos comienzos estaba y recuerdo que era un ámbito muy íntimo, viste, porque era una casa、eh, que tenía un salón,、eh, living, una cocina y un baño. Y ahí funcionaba la escuela.、Eh, tenía unos diez alumnos, un solo turno y unos tres o cuatro docentes.、Eh, Y así comenzamos、mm. en, el, en el 92. Y hasta hoy, donde la escuela tiene más o menos 300 alumnos、eh, con varios servicios, porque tiene discapacidad múltiple,、eh, ciegos y d i s m i n u i d o s visuales, irregulares motores,、eh, servicio de atención temprana de a los bebés,、mm. eh, y ya somos más o menos. 50 personas trabajando en la escuela.、Muchísimo. Así que es toda una comunidad, d ¿no? uh -huh. eh, Los vecinos también la recuerdan cuando fue después un, un edificio de chapa.、Eh, hasta hoy, que es una escuela con, con, con algunas de las cosas que debe tener una escuela.、Uh -huh. No todas. Siempre hay, hay algo en el haber, ¿no?、Eh, casi siempre lo que sobra. Eh, son las intenciones, los brazos, los esfuerzos, los compromisos. Y lo que falta es el agua, los baños, los,、eh, los bancos,、eh, todo eso.、Siempre. Digamos que no escapa a la realidad, lamentablemente, del resto de las escuelas de la provincia, ¿no? que están siempre en situaciones muy parecidas y haciendo los mismos reclamos. Así es, siempre nos encontramos con. las otras escuelas que, que, que la pelean y la reman todos los días. ¿no? Eh, como ya te digo, las personas siempre están para ayudar.、Eh, las organizaciones, este, los gobiernos, a veces no. ¿Cómo es la relación de la escuela con la comunidad? Y, es bastante cercana.、Eh, la comunidad que tenemos este, conoce a la escuela.、Eh, La valora porque empezó siendo una de las escuelas especiales de ciegos y disminuidos visuales、eh, de las muy pocas que había. Entonces, enseguida fue como, como mirada y, y la gente se acercó. Y nosotros tomamos la tradición hace unos años de hacer los actos, las c m á s grandes, los importantes, en la calle,、uh -huh. en la puerta de la escuela. Eh, entonces, los vecinos participan mucho, vienen, se quedan, este, están ahí, ¿no? Con,、eh, con los chicos. Y, y otra cosa muy tradicional en nuestra escuela es、eh, los choripanes. <ríe> Cuando hay un campamento o hay un, este, una actividad especial que van a hacer los chicos,、uh -huh. siempre está este, el postito de choripan en la esquina. <ríe> entonces, este, vienen los vecinos atraídos, quizá. Este, por el olorcito. Bueno, viene bien, ¿no? Porque llegar se l l e g a por la panza al corazón, dicen algunos. La verdad es que sí, la verdad es que sí, porque de esa manera se quedan charlando un rato, viste, en la puerta y nos preguntan: ¿y cómo es esto de que una, un chico ciego puede viajar en c o l e c t i v o A veces las preguntas más insólitas, viste,、mm. eh, me ha tocado. Este, Escuchar、eh, sin tratar de responder, porque es difícil, pero、eh, preguntas como: o v e i i m e los chicos o las personas si la sueñan? s ¿Cómo sueñan? <risa> Esas cosas que,、eh, mágicas que produce、eh, el poder mirar al otro y tratar de entenderlo, ¿no? Este, así que、eh, es, es una experiencia este, muy, muy particular trabajar en una escuela especial en、eh, el Y muy enriquecedora. Imagino que transforma、eh, ningún docente que entra, sale de la misma forma de, de, de pasar por una escuela con, con estas características, ¿no? n o con este trabajo tan importante, tan cariñoso que hacen allí. Yo creo que sí, que esto、eh, un poco te transforma íntimamente, personalmente, ...este... porque te enseña. n o yo, yo ya tengo una experiencia d en 25 años en la escuela y digo. Este, eh, uno va cambiando con el tiempo, ¿viste? Que capaz que es esto, de, esto que priorizamos: de, de, de permitir el encuentro con el otro, dejar que el otro te, te trascienda e intentar este, verlo a través de, de ese filtro que es la discapacidad. ¿no? Porque、eh, uno con el tiempo es, es muy común que uno、eh, deje. De lado, esto que es la marca esa en el cuerpo que tiene el otro, ¿no? Y que lo encuentre、eh, en su profundidad, en su ser, en su ser más real, ¿no?、Mm. Y, y eso、eh, inevitablemente te transforma como persona, ¿no? Así que sí, es una experiencia muy, muy particular.、Sí. Lo volveríamos a elegir, yo por lo menos lo volvería a elegir este, siempre, estar ahí. Lindo. Eh, y este congreso que están preparando para、eh, octubre va a ser abierto a la comunidad. ¿Dónde va a ser? Sí, claro, sobre todo abierto a toda la comunidad, a cualquier persona que, que quiera e q u mirar al que tiene al lado.、Eh, así que va a ser el 6 de octubre,、eh, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se va a extender todo ese tiempo, pero bueno, cada uno que pueda acercarse el rato que pueda, ¿no?、Uh -huh. eh, Y es en el, en el Teatro del Mercado Concentrador, ahí、eh, en Ruta 197 y Pichincha.、Uh -huh. eh, y va a haber, por suerte, o, o no sé si por suerte, <risa> pero、eh, tenemos que agradecer a mucha gente que desinteresadamente dijo: Bueno, yo voy a estar y voy a contar、eh, lo que yo tengo, ¿no? Y entonces va a haber varios expositores. Este, hablando de, de diferentes experiencias que, que nos hacen lazo con este otro que, que es diferente. ¿no? Y va, va a haber abogados、eh, que van a contar todo el marco legal de, de la discapacidad y de apoyo a la discapacidad.、Eh, va a estar la gente de la Universidad de General Sarmiento contando su experiencia en, en producir accesibilidad en el aprendizaje en la universidad. Este, va a estar. Hay una persona muy, muy particular que es María de los Ángeles, que hace equinoterapia acá cerquita nuestro,、eh, ahí en San Miguel.、Uh -huh. eh, va a estar contándolo también. Va a estar alguien muy querido para nosotros, que es,、eh, quien fue nuestro inspector, que hoy está jubilado, que es Rodolfo Gasio, que va a contar un poquito cuáles son las miradas este,、eh, acerca de la discapacidad. Ayer y hoy,、sí. y cómo fuimos cambiando y, y caminando en ese sentido.、Eh, y por supuesto, una familia que va a contar su experiencia, una escuela、eh, que abrió las puertas a la inclusión y va a contar también su, su experiencia.、Uh -huh. este, y chicos o, o muchachos con、eh, ceguera、eh, que van a contar un poco cómo fue、eh, su historia de comenzar otra vez. Va a estar muy variado y muy interesante. Este, hay、sí. exposiciones también que va a haber a lo largo de ese tiempo.、Uh -huh. Las personas pueden acercarse al braille, este, a la lengua de señas, porque nos va a acompañar en ratito la escuela de sordos.、Uh -huh. este, así que va a estar a ver de todo. Ese día todos tenemos que estar hablando este, sobre la temática de d i s c a p a c i d a d e inclusión social que esperamos, ¿no? Por allí vamos a estar y bueno, queremos también ir sumando、eh, un granito de arena y convocando, invitando. Así que seguramente vamos a volver a hablar con vos, con alguna de las, de las y los docentes de, de la escuela para, en, en las semanas previas, en los días previos, para que bueno, sigamos invitando, convocando. Y por supuesto que vamos a estar por allí el 6 de octubre. Te agradecemos mucho estos minutos y, bueno, y quedamos como siempre a disposición. Ay, muchas gracias. Un montón de gracias y bueno, los esperamos. Nos vamos a encontrar. Por allí estaremos. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.